Sí, pero qué sé yo, hay que poner a la plata acá, pues no se puede hacer nada. Claro, en tu caso, como bueno, varios de los que entrevistamos, usás el, en este caso la moto para trabajar? Eh, no, es de mi señora la moto. Ah. No, yo no uso ningún vehículo para ir a laburar. Claro. Bueno, vos nos decías, bueno, no queda otra, hay que pagar, ¿no? Esto también, tanto en la comida, en todo, ¿no? Y sí, está jodida la mano ahora el laburo también. Pero bueno, de otra no queda. Con el gobierno que esté, tener que laburar igual y tener que sobrevivir. Hijo. Muchas gracias. No, por favor. Como consumidor, digamos, cómo te afecta, si seguís cargando de la, de la misma cantidad. Y antes, mira la primera vez que cargo de, después de todos los aumentos, porque estuve ah. parado así que no sé cuánto, ya sé, miré el cartelito y casi me muero, pero... Creo que había cargado a 500 y pico la última vez. No. ¿Puede ser? Sí. Y ahora está, está un poquito más. Claro, poquito porque más. no estuve un tiempo, ¿viste? como 15 días sin salir y me agarró ahora el aumento. Claro. Y ahora vamos a ver cuántos litros y... Sí, bueno, es parte de lo que nos está pasando a todos. Sorprendido con los precios y con todas las cosas. Claro. Pero tengo que seguir trabajando. Claro. Es inevitable, así que bueno. ¿Te viniste preparado igual, digamos, eh, al salir a cargar, digamos, te viniste preparado con... Bueno, voy a pagar más de lo que ya... Sí, bueno, claro. Y... Venía escuchando la radio, ven escuchando el, claro. Y sí, sí, venía esperando el golpe, pero pensé que estaba menos. O puede ser que me parece que en Capital está menos, puede ¿Está ser. Está ah. menos. Me parece que vi 800 y pico. Puede ser. Porque yo soy de allá, no soy de Cañuela. Ah, ah soy bueno. de Capital. Este, mi papá y mi mamá vienen acá de ah. Cañuela. Entonces, bueno, los vine a visitar a ellos. Y, pero bueno, nada, tengo que cargar, cargo lo que voy a hacer. Bueno, pero así como la nafta, todo, varias cosas, ¿no? A Todo, todo tal cual. Y sí, cuando vengan los servicios, cuando vengan los impuestos, bueno, prepárate que todavía no vino nada de todo eso, pero bueno. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Una pena a los niños, la gente que nos Claro. me voy arreglando como puedo claro. pero ahora tengo miedo de que no me alcance para cubrir todo el gasto que tengo con y la gasolina miedo que no le alcance. tengo miedo pero <ríe> mi hermana no quiere que hable ya está querida gracias, ¿eh? muchas gracias y bueno como, bueno, ¿te parece justo estos aumentos que se vienen dando? Eh, sí, la verdad me parece justo porque estaba todo reprimido digamos, estaba, o sea, era una bomba que en algún momento iba a explotar, digamos entonces, bueno, me parece justo que ahora aumente y se equipare un poco al precio que hay en las regiones, digamos, en Brasil claro. en Uruguay, el precio de la nafta es incluso hasta más alto de lo que ya aumentó acá ahora Claro, sí, sí eh, Bueno, y, y en tu casa bueno, como en todos los trabajadores no ajustar el bolsillo Ah, ¿se, nosotros, ¿Se carga la misma cantidad? Nosotros como tenemos campo, tenemos tambo, tenemos que cargar sí o sí siempre, claro. no importa el precio que esté, porque bueno, las máquinas tienen que fusionar eh, sí claro. o sí, digamos. Claro, sí. Pero, pero bueno, sí, sí hay sí. que ajustar un poco, digamos, en el uso de los vehículos para, para no consumir tanto. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Digamos, en tu caso, eh, ¿pudiste cargar lo mismo que venías cargando siempre? Sí, pero es un desastre. Es, eh, cargar, cargamos porque necesitamos. Yo claro. tengo que llevar nata para cortar el pasto, para todas las cosas. Se necesita igual, pero es un desastre. Claro. En poquito tiempo eh, eh, se ha duplicado, triplicado el gasto del, del combustible. Claro. O sea, que realmente no... no, no va. Yo no, no, no comparto nada de lo que está haciendo este gobierno, así que realmente me parece que en poco tiempo más de uno va a levantar el cartel que lo extraña Alberto. Eso no lo quería Alberto, pero vamos a salir con un cartelito que lo extrañamos. En un mes duplicaron lo triplicaron lo que hicieron en cuatro años los otros. ¿En tu caso usaste el vehículo para trabajar? Bueno, nos decía sí, para cortar para el pago. Para, pero... para trabajar, para ir y venir vivo en Ulibera en Rea. Ah, sí. Entonces tengo que venir a cargarme hasta acá, claro, tengo que sí. venir a hacer muchas compras acá. Eh, realmente eh, sí. no alcanza, eh, la situación está muy compleja. Eh, ah. Yo no sé qué, qué análisis hacer, porque no, no, no, no hay forma de catalogar esto como está. Ah, eh, la carne se duplicó, la nata se duplicó, triplicó. En un mes hubo dos o tres aumentos. ¿Qué podemos decir? Que está, está todo mal. Algo que nos decía una jubilada, y es cierto, ¿no? Habían avisado, en la campaña, digamos, se decía que esto, estos ajustes eran necesarios, decían. Yo, yo creo que por ahí había que hacer algunas cosas, había que cambiar algo, pero de esta manera no. Ah, Mira, yo tengo 66 años, voy a cumplir 66 años el 20 de enero. Viví la etapa de esta política de Menem. Mi familia se destruyó con esta política. Así que te puedo decir que es un desastre. Yo viví la etapa de, en una fábrica metalúrgica que cuando en el año 90, eh, 1990 éramos 2.600 trabajadores. Cuando se fue este señor, que Menem, que era el que está haciendo la misma política, este muchacho que está ahora, sí. quedamos 152. Creo que eso te dice todo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Y, y obviamente eso va a influir bastante en el, en el bolsillo de todos nosotros. Sí. Así que bueno, esperemos que, que paren acá, que no sean tan, tan incrementales durante tanto tiempo. Claro, porque son varios. Sí, la sí. verdad que son varios y, y son constantes. Entonces, claro. este, bueno, obviamente cada vez se hace más difícil, pero bueno, hay que aceptar las reglas y, y seguir adelante. ¿Te, ¿Te tuviste que ajustar mucho? ¿Tuviste que dejar cosas, digamos, de, eh, no sé, mucho, en muchos casos Netflix, Spotify, viste esos consumos? Por el mo no, por el momento no. Por el momento sigo manteniendo todo eh, pero bueno seguimos este, a la espera ¿eh? ¿Sí, ¿se llena el tanque o ya? no le, le, le, le lleno para lo que lo que gasto durante la semana por ahí pero no por ahora eso